me queda un retrato, un recuerdo casi nada De aquel mi primer amor que tanto significaba Solo me queda un retrato y estoy pensando en romperlo No quiero mirar atrás para que tener recuerdos Primer amor te recuerdo, entre nubes y entre sombras, ahora solo eres un sueño, ya no recuerdo tu boca, primer amor tan lejano que habría pasado luego si de pronto hubiera sido el último y el primer. Supe que te habías casado, tienes dos hijos o tres Has engordado muy poco, siempre te duelen los pies Voy a quemar tu retrato y te mandaré una flor No sabrás que te la manda, quién fue tu primer amor